Muchos de ustedes fuimos a la escuela en camión, dejamos la escuela por tener que trabajar, perdimos el trabajo, terminamos la escuela, hicimos máster, no hicimos nada porque la vida nos fue cambiando, nos mudamos de país, de ciudad, de casa, nos compramos algo chido, se nos rompió algo chido, nos robaron algo chido, perdimos amores, encontramos amores, volvimos a perderlos, estuvimos en Kuwait sin alcohol, estuvimos pedísimos en Alemania, caminamos Londres, Atenas entre gases lacrimógenos, vendimos torneos. tuitas en no, no. Italia, pisamos uvas Con eh, muchos de ustedes eh, Dejamos de ser adolescentes Y supimos que nunca dejaríamos de serlos eh, Quedamos embarazadas Y papi nos hizo cargo Criamos a nuestros niños Y mami nos hizo cargo Formamos familias, las disolvimos Las volvimos a armar eh, Tuvimos eh, todos los vicios sí, sí, Salimos, caímos en otros Estuvimos en pasillos de hospitales Temblamos ante la puerta del panteón Lloramos de puro machos nos depilamos de puros putos inventamos eh, madres por la injusticia diaria supimos que en qué anda el juez el policía el político del cartel fuimos luchadores enmascarados y nos reímos tanto de perder que al final ganamos con muchos de ustedes morimos nacimos abandonamos regresamos extrañamos el olor de nuestra colonia a miles de kilómetros nos dieron la residencia nos patearon el culo y nos mandaron de regreso perdimos mascotas fuimos masc Cotas, hablamos como perros aprendimos a decir cosas en Nahuatl en Guaraní, en Euskera en Aymara, en Quechua, en Japonés y hasta en el florido y complejo castellano que tantas firmas tiene desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, desde Burgos hasta el Callao, ahí el puerto en Lima con eh, ustedes aprendimos a defendernos de la manita de puerco, wey o también aprendimos que la revolución no se televisará, a qué sabe el mole, mm, la bandeja paisa la paella, el choripanche el ceboll Biche. Con ustedes aprendimos que no, no va a ser ni un gobierno, ni es el destino, ni la suerte, ni el programa de concursos, el que te va a cumplir tus sueños Somos nosotros, integrados entre tanta desintegración, la fuerza más indómita, demostrando día a día que la resistencia existe, cabrones ¡Sí que sí, cabrones! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar y hasta el whisky! ¡Ay! Por los dragones dorados, porque sin ellos los 2000 hubieran sido solo un deseo. Por los que desearon los 2000, porque, bueno, eh, gracias a ellos se están cumpliendo. Por los que nunca se comunican y ahí están. Por los que siempre lo hacen, porque hacen que en caso sea posible e imposible de copiar. Por los que recién llegan, por los que llegaron hace mucho. Ah, Huesque, que nace, que, nace, ah. Huesque, huesque, huesque, las veas. nos por dentro, por Nos estaremos reencontrando el día de lunes. en vivo. Sí, la la fiesta continúa. Nos encontraremos el día lunes y más que nosotros así lo desea. Póngale por caso, todos los desintegrados. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre y más que siempre, un verdadero placer. Un verdadero placer.